Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México okay, Pues El día de hoy uh, el Señor tiene uh, una palabra que, que ha estado dando vueltas en mi cabeza y, y es para los hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios sabemos? Todos somos hijos de Dios, gracias a Dios Hemos recibido... Uh, al Señor Y hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador Y hemos sido comprados Por su sangre preciosa Hemos sido lavados y hemos sido Restaurados, cuántos dicen amén Yo doy gracias a Dios Día a día yo doy gracias a Dios por ese Esa labor de amor Que Dios hizo por mí y por ti Y hemos sido llamados por Dios para ser hijos suyos ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero traer a la memoria tuya cuando no conocías a Jesús. Algunos a lo mejor siempre han estado y han conocido de Jesús, pero cuando no tenías un encuentro personal con Jesús, ¿cómo estabas antes de conocer a Dios? Bien perdido. Bien perdido, exactamente. Dice, el estado en el que estabas antes de conocer a Dios número uno era por el pecado, no teníamos relación con Dios. Eso es principalmente por el pecado La naturaleza de pecado que había en nosotros No teníamos una relación con Dios Número dos, estábamos condenados a una muerte eterna Número tres, nuestra vida se guiaba por las pasiones desenfrenadas Número cuatro, éramos creación mas no hijos Y número cinco, no teníamos herencia Eso es lo que éramos antes de conocer al Señor Pero el Señor en su infinita misericordia Nos amó de tal manera Como dice ese versículo Que todos nos sabemos de memoria Que de tal manera amó Dios Al mundo que dio a su Hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda Mas tenga vida eterna Gracias Jesús por esos versículos Porque nos muestra tu amor Padre Ahora nosotros que hemos creído en Jesús Con la muerte y resurrección de Jesús Nuestra vieja naturaleza cambia diametralmente 180 grados íbamos hacia allá y ahora 180 grados vamos hacia allá no es como algunos dicen 360 grados 360 grados es esto y vuelves a quedar en el mismo punto 180 grados es 90 y 180 voy hacia otro lado con la muerte y resurrección de Jesús número uno comenzamos a tener una relación con nuestro Dios Nuestro espíritu vive y ahora puede acercarse al Padre. Les estoy hablando a ustedes que son todos hijos de Dios porque quiero que recuerden esto. A veces se nos olvida quiénes somos y lo que, Dios, lo que éramos y lo que ahora somos en Cristo. Entonces empezamos a tener una relación con Dios, con nuestro Padre. Nuestro espíritu vive y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, así dice la palabra. Número 2, do, con la muerte y resurrección de Jesús... Hemos sido redimidos por esa sangre de Jesús. Jesús derramó su preciosa sangre por nosotros hasta la última gota y ya no estamos condenados a una muerte eterna. Uh, sí, gloria a Dios. Se nos olvida que ya no estamos, o sea, eso debe de ser un motor en nuestra vida de gozo, de pasión, porque ya no estamos condenados a una muerte eterna ya que Jesús mismo promete que habitaremos juntamente con Él en el reino de su Padre. Gloria a Dios Número 3 Ahora el Espíritu de Dios El mismo Espíritu de Dios La tercera persona de la Trinidad Mora en ti Wow es, No solamente Tu Espíritu tiene conexión con el Padre Nuevamente a través de la sangre de Jesús Sino que la tercera persona De la Trinidad Vive en ti Qué privilegio Qué privilegio que el Espíritu Santo mora en mí, y ¿sabes qué? ahora el Espíritu de Dios comienza a regir en tu vida y empieza a regir en tu vida y ya no caes en un desenfreno ya no caes en las cosas del mundo ¿sí? Él nos da valentía y dominio propio ya es su obra el Espíritu de Dios viviendo en nosotros ya no nosotros queriendo dominar la carne sino el Espíritu de Dios en nosotros guiándonos. Número cuatro, ahora como hijos de Dios, tenemos los derechos de la familia. Escucharon, tienes los derechos de la familia. ¿De cuál familia? De la familia de Dios, si no, para qué nos llamamos hijos de Dios. Ya no eres una, ya no eres más una criaturita del Señor. No eres una creación o un producto de la evolución o tantas cosas de todos los siones que hay por ahí, ¿sí? Sino ahora eres hijo en toda la extensión de la palabra. Como hijo tú puedes habitar en la casa, como hijo tú puedes comer de la mesa, como hijo tú heredas. ¿Entienden eso? Yo quiero traerlo a la memoria de ustedes, porque todos nosotros hemos creído, venir. Después quiero entrar a otro punto muy fuerte, pero quiero recordarles qué éramos y qué somos ahora. Y número 5 dice que nos ha hecho juntamente coherederos con Cristo de todo lo que él obtuvo con su victoria en la cruz. Híjole, qué paquete Dios nos ha hecho coherederos de lo que él conquistó en su victoria en la cruz si eso no te anima yo me gozo en eso porque cuando estaba escribiendo eso yo decía Dios qué tremendo cómo se nos olvida que somos coherederos la misma herencia de poder y autoridad de Jesús es para nosotros él nos dice ven y siéntate aquí a mi lado en mi trono La misma autoridad, la misma victoria es de nosotros, y además dice la palabra que todas las cosas son de Él y por Él, por Él fueron creadas, o sea que todo esto es tuyo, es mío, porque es de Él. Y si eso no te quedó así, todavía no, somos llamados reyes y sacerdotes para Dios, Todavía no, no te quedas como hijo. Te llama a ser rey y sacerdote para Dios. ¿Y sabes qué? Mayordomo de Él, de todo lo que Él nos ha dado. Todo lo que es de Él, te llama a ser mayordomo. Todo eso, todo eso es lo que obtuvimos a través de la muerte y resurrección de Jesús. ¿No te da alegría eso? Yo de veras, o sea, eso... El día de ayer estábamos con los jóvenes y les presenté un rápido un video que, que estábamos empezando a hacer y demás. Pero cuando yo puse un, un, una foto donde decía pasión, pasión, decía en inglés. Dice, ¿la tienes? ¿Está en ti? Esto que acabo de mencionar, estos cinco puntos que acabo de mencionar de lo que somos en Cristo es como para que te apasiones en Dios y digas, Dios, gracias. Y cada día de tu vida vivas en ese gozo y en esa victoria y, y que te caiga, porque ¿sabes que el diario caminar en este mundo, en los problemas diarios que nos abruman, las situaciones diarias que nos abruman, todos tenemos situaciones diarias, a veces opacan todo esto ¿y por qué digo eso? porque últimamente el pueblo de Dios ha caído en un letargo que está matando la obra de Dios en su vida Lentamente Como si te tomaras un veneno A poquito a poco Te está matando Todas las situaciones Que estás viviendo alrededor tuya Porque se nos olvida Lo que somos Y lo que Dios ha hecho Por nosotros Lo que Jesús ya nos ha dado No nos va a dar Ya nos ha dado Y escúchame bien, estoy hablando del pueblo de Dios, cada uno de nosotros somos el pueblo de Dios, hijos de Dios. Y me refiero a que estamos entrando en un conformismo de hacer una tregua entre el mundo y lo que Dios dice en su palabra. Y a veces cuando hablamos entre el mundo pensamos en el pecado o demás cosas y esa es una parte. Pero también hacer compromiso con el mundo significa que le damos más importancia a las cosas que estamos en este mundo natural y terrenal y que a las cosas del Espíritu. Que a las cosas de Dios, entramos en el pueblo de Dios un conformismo, ese es un punto, o sea, entramos y las actividades nos llevan de tal forma que vamos dejando a un lado las cosas de Dios, ese es un punto. Y el segundo punto en el cual el pueblo de Dios está cayendo es en algo que le llaman hoy en día y que me choca, me rechoca y, y yo lo estoy hablando en esta hora y espero que las personas que lo escuchen en internet y que bajen esto entiendan, me choca la palabra supergracia porque la iglesia está cayendo en una supergracia dentro de la iglesia ha provocado esta enseñanza que miles de personas que ya han sido compradas a un precio altísimo por la sangre de Jesús, estén viviendo hoy en día un cristianismo light Un cristianismo sin, sin un compromiso Y sabes que los pastores Desde los púlpitos, desde adelante Están predicando, no importa lo que hagas No importa Al fin ya has sido comprado por la sangre de Jesús Tu salvación No la pierdes ¿Sabes qué? Yo no quiero ponerme a, a, a estudiar y a, y a discutir ahí hasta que me ponga verde discutiendo con alguien. O sea, si pierdo o no pierdo la salvación. Yo creo que por lo que acabo de leer arriba, mi salvación es preciosa porque yo he ganado tanto que sabes que yo no voy a hacer nada por perderla. Yo no sé si la pierdo o no la pierdo. Eso el Señor la sabe, lo sabe, pero no me voy a meter a averiguarlo. Mi compromiso con Él es de pasión, mi compromiso con Él es de entrega, mi compromiso es de, de, de no ceder a las cosas del mundo y al hablar de las cosas, de, cuando hablo de las cosas del mundo en esta predicación estoy hablando en dos vías, estoy hablando en una, en caer en todo lo que el mundo te ofrece como borracheras y bar, bar, bar, todo eso y también en ceder ¿sí? a las presiones del mundo para dejar las cosas de Dios. Porque hay muchos cristianos que sí, no toman, no fuman, no beben, no se, no se borrachan, no adulteran, no guau, guau, guau, todo ese tipo de cosas. Pero también hay cristianos que viven una vida larga, sin compromiso. Desde los púlpitos se dice, si quieres hacer esto u otro, está bien. Después pides perdón. ¿Sabes que No la vida de nosotros como hijos de Dios hemos sido comprados y sabes que hemos entrado del, del reino de las tinieblas al reino de luz y cuando estamos en el reino, escucha la palabra reino un reino tiene reglas un reino tiene un rey y ese rey dicta cómo se reina su reino cuando tú estabas en las tinieblas el diablo dictaba y te iba como en feria Cuando tú pasas al reino de luz Tienes un rey Que te dicta lo mejor para tu vida Porque él te ama Él te creó Y por si fuera poco entregó a su hijo por ti ¡Wow! ¡Qué rey! Esta, esta, esto, este tipo de, de, de predicaciones de supergracia ha traído hoy en día que muchas iglesias y en las vidas de las personas cristianas que han creído en Dios, ha traído un aletargamiento de muerte y sequedad ¿por qué Dios me pasa esto? ¿por qué el otro? ¿por qué el otro? pues bueno, pues también o sea, sabes que tienes a Dios hasta allá, hasta la esquina y has creído y eres cristiano Te trae un al aletargamiento de muerte y se queda una apatía de hacer las cosas, una falta de compromiso con las cosas de Dios. Es más, de un número de actividades para realizar en el día, las cosas de Dios las mandamos al último nivel para hacer. Y si bien le va Dios, porque si no, hasta las dejamos de hacer y le decimos al Señor, ay para mañana Dios, porque hoy estuve muy ocupado. Estoy hablando al pueblo de Dios. Tenemos que entender que el mundo nos rodea de muchas cosas. El Señor les, les, les pidió al Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mundo. Y el guardar del mundo es todo aquello de pecado, pero también el diario, diario, diario, caminar en cosas que nos distraen de la presencia de Dios a tal punto que como dije ahorita mandamos hasta el último en las cosas de Dios. ¿Y sabes qué trae eso como consecuencia? De un lado, puedes hoy ver hijos de Dios que han creído, que han recibido la sangre de Jesús, que se han rendido a los pies de Jesús y por este tipo de predicaciones, hoy en día puedes ver a hijos de Dios fumando, tomando, fornicando, adulterando, consultando a los muertos, en adivinanza, en mentiras, en engaños, en chismes, en rencores, en falta de perdón, manipuladores, amantes de sí mismos antes de Dios, faltos de amor, dispuestos a juzgar a su hermano antes de amarlo, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y no estoy hablando de la gente que está allá Que no conoce a Dios, estamos hablando de nosotros Y yo no incluyo Soy el primero en incluirme Entonces, ¿cuál es la diferencia? De haber creído Y de no haber creído ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos hace distintos A la gente que está allá A esa gente que ahorita estoy viendo por ahí ¿Qué nos hace distintos de ellos? ¿Que somos estrellas? ¿Que somos este... Perlas preciosas, sí, así dice la palabra que somos Pero cuál es la diferencia de haber creído o no En qué radica la diferencia La diferencia radica en que se nos olvida Que como hijos, como coherederos, como reyes sacerdotes Vamos a rendir cuentas Y el día de hoy así se llama esa predicación Rendiendo cuentas Porque todos los que estamos aquí somos hijos de Dios Y ¿sabes qué? Nos van a pedir ¿Cuentas? ¿Cuentas? Sí. la diferencia entre una vida apasionada por el Señor, y una vida cristiana light, y una vida que, que se va con enseñanzas como la supergracia y todo es que tú tienes una conciencia que vas a rendir cuentas te habías puesto a pensar eso que vas a rendir cuentas Y si no me crees, vamos a leer Deuteronomio 18, 19 Dice, y al hombre que no escuche Mis palabras, que él hablará en mi nombre Yo le pediré cuentas Tómbale El Señor Es rey y soberano El Señor es un rey Y el reina en su reino Y sabes qué? el rey Pide cuentas a sus Ministros Y el ministro de Dios no quiere decir nada más la persona que se está parando aquí a, a compartir, o el pastor de la iglesia, o el que dirige la alabanza, o el que el líder de decanes, o... no. Tú eres un ministro de Dios. Cada uno de nosotros somos ministros de Dios. ¿Y sabes qué? Dice, yo le voy a pedir cuentas. Es por eso que hoy en día la iglesia y las vidas personales de cada uno de nosotros no avanza como debiera. Si estuviéramos en un estado permanente de rendición de cuentas, otro gallo nos cantaría. Otro gallo nos cantaría. En un trabajador, en una empresa, un obrero o un empleado, si sabe que su jefe lo está viendo o si sabe que su jefe va a pasar cada 10 minutos o cada 15 minutos o cada hora a revisar su trabajo... ¿Qué es lo que provoca en el trabajador? Producir excelencia en su trabajo. Un, un casi, casi... Uy, ahí viene el jefe. Eso es lo que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Un sabes qué? Mi Señor y mi Rey me está viendo. Me está viendo. Y aparte de que me está viendo yo le voy a rendir cuentas a él. ¡Wow! Esto es para transformar diametralmente 180 grados cómo hacemos las cosas diariamente. No nada más los domingos, sino todos los días, todos los minutos y segundos de nuestra vida. Primera de Pedro, 4 del 1 al 6 dice puesto que Cristo ha padecido en la carne armaos también vosotros con la misma actitud ¿con qué? con actitud porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne no en las pasiones de los hombres sino en la voluntad de Dios Porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banqueteos y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña, o sea, a la gente que no conoce a Dios, que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso os ultrajan, o sea, por eso te dicen, ay, sí, pues mira, ya no eres el mismo, ay, sí, que ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Estás vivo? Entonces Dios te va a juzgar. Porque esto ha sido anunciado. Porque por esto ha sido anunciado el Evangelio, aún a los muertos, para que sean juzgados en la carne como los hombres, pero vivan en Espíritu según Dios. ¿Qué habla Primera de Pedro 4, del 1 al 6? Cuentas. Cuentas. Te dice, ya no andes en todo este rollo, ahora anda así, asado, porque dará cuenta vivos y muertos. Entonces... Muchos pasajes en, en la Biblia nos dice Que todos vamos a presentarnos Delante del trono de Dios Y que ahí vamos y Todos ahí, primero vamos A ver, número uno Si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida ¿Están de acuerdo? El mío ya está, el tuyo yeah. <risa> También, gloria a Dios ¿Sí? Número dos Vamos va, va a pasar una película de toda tu vida Todas tus obras Tus palabras, tus acciones serán revisadas. Y tercero, vas a recibir tu recompensa. Tú Tenemos que vivir. Escúchenme bien. Esto no es para espantarlos. Esto es para alentarlos a que por todo lo anterior que leímos cuando, cuando empezamos, ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué es lo que la sangre de Jesús ha hecho por ti? Es para que todo eso sobrepase el temor de que voy a tener que rendir cuentas ¿sabes qué? si tú andas en el camino de Dios, si tú haces lo que Dios dice no debes de tener temor de rendir cuentas que tengan miedo los que no están haciendo lo que tienen que hacer todos vamos a presentarnos delante del trono de Dios vamos a dar cuentas la iglesia ha olvidado esto y por eso hoy yo quiero sentar esto como una piedra fundamental de esta iglesia Si tú vives Rindiendo cuentas No vas a tener problema ¿Creías que no tenías responsabilidad? Por eso es que la, Toda esta, esta predicación Que me cae tan mal de, de, No importa, haz lo que quieras Al fin ya eres salvo Y no, no vas a perder tu salvación Y, y van y se meten y, y Y te enteras de muchas cosas. Como hijos de pastores están metidos en cosas que ni siquiera deben de meterse. Los hijos de los pastores, ¿cómo va a estar la congregación? ¿Sabes que Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Hebreos 4, del 12 al 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántas veces hemos repetido eso? Y más penetrante que, todo, que toda espada De dos filos Penetras a partir del alma y el espíritu Y sabes que si esto te está moviendo Algo en tu corazón Gloria a Dios Porque la palabra penetra hasta adentro Y te toca hasta donde más te duele Dice, penetras a partir El alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón A lo mejor tú hoy estás escuchando No, pues es que ese mensaje no es para mí Porque yo estoy muy bien ¿Sabes qué? Mira, que si dices que tú estás firme Mira que no caigas ¿Qué quiere decir? Cuentas Cuentas Dice, disierne Los pensamientos y las intenciones del corazón A Dios no se le escapa nada Por eso tenemos que ser transparentes Por eso tenemos que ser honrados Por eso tenemos, o sea Tenemos que, porque tenemos un compromiso Con nuestro Rey Dice, más bien, todas las cosas Están desnudas y expuestas Ante los ojos de aquel A quien tenemos que dar Cuenta Cuenta Cuentas Dios nos va a pedir cuentas, Dios nos pide cuentas, y yo puse aquí tres, tres cosas, hay muchísimas cosas de las cuales podemos dar cuentas, ¿no? pero yo puse tres cosas principales, en las cuales Dios nos va a pedir cuentas, número uno, ¿qué hiciste con el Hijo?, ¿con el Hijo?, sí, con Jesús, con su Hijo, ¿qué hiciste con el Hijo?, ¿Qué hiciste con el Rey de Reyes y con el Hijo me refiero a nuestra vida personal. En tu vida personal, ¿qué hiciste con el Hijo, con el Hijo de Dios y en las, nuestras relaciones con nuestro prójimo? ¿Qué hiciste con el Hijo? ¿Qué hiciste con la sangre de Jesús? La manchaste en tu vida la pisoteaste, la despreciaste, la minimizaste hasta el punto de despreciarla y no valorarla, ¿te importó más seguir con tus cosas que hacer sus cosas? ¿Te importó más la corriente del mundo que guardarte para él? ¿Compartiste de las buenas nuevas a tu prójimo o te dio pena y te escondiste? sabiendo que muchos necesitan escuchar la palabra de salvación y tú prácticamente se las has negado al no querer proclamar esas buenas nuevas, lo que recibiste, lo que mencioné al principio, hijos y herederos y, y conectados con Dios y, y el Espíritu de Dios en mi vida. Oye, eso es para publicarlo, eso es para que llenes internet, el Facebook y para que llenes Twitter y para que llenes todas las, las redes sociales y los periódicos y salgas a... a tu casa a los lados y todo y digas, sabes qué, ahora soy yo el Dios en esto, era esto pero ahora soy esto, ¿qué has hecho con el Hijo? ¿Qué hemos hecho con el Hijo? ¿Has amado a tu prójimo como a ti mismo o le has juzgado, le has criticado, has expresado tu opinión acerca de él y lo has desechado o has querido, has querido remover su paja, en su ojo, sin quitar la viga en el tuyo, ¿qué has hecho con el Hijo? ¿Qué has hecho con Jesús? Dios, como hijos de Dios, nos va a pedir cuentas de qué hicimos con la sangre de Jesús. Con ese punto aquí yo podría cerrar y terminar y vámonos. Porque es tan preciosa la sangre de Jesús que no nada más es me limpió y me lavó, y ahora yo soy y me siento en una iglesia y recibo y engordo de en la palabra, y ya no, es sabes qué? es una explosión de pasión para compartir esas buenas nuevas, no puede ser de otra forma, número dos, Dios te va a pedir cuentas de qué hiciste con tu familia. Esa es la parte del sacerdocio. La parte del hijo es la parte del reinado. La, número, dos es la, la, número dos, con tu familia, que, como sacerdotes ante Dios y para Dios, ¿qué hicimos con nuestra familia? De tu familia Dios te va a pedir cuentas, o padre y madre, de, te van a pedir cuentas de cómo los enseñaste, de cómo los guiaste, de cómo los educaste y de cómo los soltaste. Perdón, de cómo los soltaste. Sí, porque no los educas, no los enseñas para tenerlos aquí agarrados de tu pantalón, sino los sueltas para que ellos desarrollen su potencial en Cristo. Te va a pedir cuentas de tu familia, esposo, de cómo amaste a tu esposa. ¿La amaste como Cristo, como Cristo ama a su Iglesia, o la amas como el mundo dice, esposa? Te va a pedir cuentas de cómo honraste a tu esposo y lo amaste y te sujetaste a él. Que te apoyas, que eres su ayuda idónea, que lo ves como tu cabeza, así como Jesús es la cabeza de la iglesia. Y los hijos dicen, Esto es para los papás. Pues no, hijos, dentro de una familia, ¿cómo vives tu vida dentro de la familia? ¿De respeto y honra a tus padres? ¿De respeto y honra a tus hermanos? dando y no esperando recibir nada a cambio ¿sabes qué? las familias en la visión de Dios son familias sacerdotales el esposo es el sacerdote la esposa su ayuda idónea y los hijos son los hijos de los sacerdotes es una familia sacerdotal Sabes que Dios te va a pedir cuentas de santidad en tu familia sacerdota. Número 3. Dios te va a pedir cuentas e hiciste con tus mones. O sea, mayordomía. ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Sabes que cada uno de los que estamos aquí hoy tiene dones que Dios les ha dado, dones y virtudes? ¿Y sabes qué? ¿Qué vas a hacer? Como la palabra de Jesús, o sea, que, que estaba hablando de, de, de tres siervos, y a uno le dio tantos talentos y otro tantos y otro tantos, y entonces el primero fue y los invirtió y ganó el triple, o no sé cuánto, y el segundo fue y bueno, y nada más ganó, y el otro qué hizo? Los escondió. Y cuando llega el Señor y les pide cuentas, cuentas nuevamente, ¿Qué pasa con el siervo que ganó? Creo que tres o cinco veces, o no sé cuántas, no recuerdo bien Pero con el que ganó mucho dice, oye, ¡bien! ¡Qué bueno! Y con el que ganó un poco menos, pues bien también Y con el que lo escondió, ¿qué, qué les dice? ¿Recuerdan esa parábola? O sea, ¿qué te pasa, maestro? O sea, poniéndolo en palabras actuales ¿Qué te pasa, maestro? ¿Por qué hiciste eso? O sea, yo te di esos talentos, yo te di esos dones, ¿por qué vas y los escondes? Y ahí en esa palabra tú te puedes casar, bueno, es que era talentos, era dinero, era de inversión. No, Dios te ha dado talentos y virtudes para su reino, para que tú los desarrolles, para su reino. ¿Qué estás haciendo hoy en día? Estás desarrollando los talentos que Dios te dio Una buena voz Dios te dio virtudes para la música Dios te dio este, este, dones para predicar Para enseñar, para evangelizar para para, para, para para hacer negocios Para estudiar Para ser doctor ¿Para qué te ha dado dones Dios? ¿Y qué estás haciendo con los dones? ¿Sabes qué? No Todos vamos a llegar delante del trono de Dios y te va a decir, hijo, te di esto, te di esto, te di esto y te di esto. ¿Qué hiciste? Esto es un llamado para que los hijos de Dios que están en las iglesias, que están sentados ahí, desarrollen los dones, porque la gente tiene multitud de dones y todos están en bueno, hasta que me digan, no, es que, no, sabes que desarrolla tus dones. Porque no lo estás desarrollando para ti Lo estás desarrollando para el Señor ¿Por qué? Porque Él me compró por su sangre Porque me hizo hijo, porque me hizo heredero Porque la sangre de Jesús Por todo lo que leímos arriba ¿Escondes tus, tus dones O los pones a producir? ¿Qué haces con tus dones? ¿Los estás poniendo en práctica Para amar y para dar amor Y para, oh, y para beneficio de tu prójimo? ¿Sabes qué? Yo quiero escuchar una palabra Yo, mira... Mucha gente dice que cuando va a llegar al cielo va a ser esto y va a ser lo otro. ¿Sabes qué? Yo siempre digo, cuando voy a llegar al cielo y llega a los pies del Señor, voy a pasar mil años tumbados a sus pies. Primeramente, sin decirle una palabra. Eso es lo que quiero usar, o llegar y tumbar. Y después, ¿sabes qué quiero escuchar? Escuchar solamente unas palabras que digan, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo fiel. Tres cosas. Yo podemos poner muchísimas más. Pero ¿qué hiciste con el Hijo? ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Y qué hiciste con tus dones? Quiero leerles Tito. Y escuchen lo que dice Tito, capítulo 1, del 6 al 9. Y luego Tito 1, del 15 al 16. Dice, sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados como libertinos o rebeldes. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Ah, dice, pero, pero dice del anciano, ¿no? ¿no? No no, habla de mí. No, por favor, sí está. Entremos en contexto. Dice, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios? Ah, bueno, no, ahí estamos hablando de los pastores. ¿Sabes qué? Tú eres un obispo de Dios, tú eres sacerdote de Dios. No le eches nada más la bola al pastor, la bola es para todos. Dice que no sea arrogante, ni de mal genio. Ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo. ¿Qué leíamos? Que por el Espíritu de Dios, ahora ya no estamos dentro de las pasiones desenfrenadas. Sí. dueño de sí mismo que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen ¿qué es esto? credibilidad Si tú andas, eres de mal genio, eres dado al vino, eres pendenciero, ha habido de ganancias deshonestas, este, no eres hospitalario, eres amante de lo malo, no eres prudente, no eres justo, no eres santo, no eres dueño de ti mismo, entonces ¿sabes qué? No puedes exhortar la palabra con sana enseñanza, tienes que arreglar tu vida para exhortar con sana enseñanza. Y eso es para todos nosotros. Y ahora me voy al 15. Dice, para que los que son puros, porque, Perdón, para los que son puros, todas las cosas son puras pero para los impuros e incrédulos nada es puro hasta que sus mentes y sus conciencias están hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas, profesan conocer a Dios, fíjense y esto aquí está hablando de gente que dice que ha conocido a Dios profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan son abominables Desobedientes y reprobados para toda buena obra. Yo no sé tú, pero este mensaje, bueno, cuando, cuando Dios me está dando ese mensaje yo estaba a hijo, nos está, bueno, me estás poniendo, primeramente a mí, una buena, un buen, barazo, como decimos aquí en México. Nos estás poniendo todos así, mira. ¿Sabes qué? Mi iglesia. Para estos últimos tiempos necesita ser de una forma. No necesita ser con formas y cosas de hombres. No, aquí está en la palabra como tiene que ser. Nada que supergracia, ya gracia y haz lo que se te dé la gana. No, aquí está diciendo muy claramente. Y muchos dicen conocer a Dios, pero andan en las cosas del mundo. Andan metidos en borracheras y demás y todo. Pero también andan con un, una tregua. Y, con, y dejando las cosas de Dios para... Tito capítulo 2. Sigo leyendo, yo quería no poner todo esto pero cuando estaba leyendo Tito yo dije no necesito poner todo esto, dice pero habla tú lo que está de acuerdo con la santa doctrina, que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe y en el amor y en la perseverancia. Asimismo que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras, o sea no hablen de otras personas, ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos, a que sean prudentes y castas. A que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios maridos para que la palabra de Dios no sea desacreditada. El 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y palabra sana e irreprensible para que el que se, para que el que se nos oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Híjole, exhorta a los siervos Aquí está hablando de esclavos Pero también a los trabajadores A que estén sujetos a sus propios amos O sea, a sus jefes en todo Que sean complacientes y no respondones Que no defrauden Sino que demuestren toda buena fe Para que en todo adornen La doctrina de Dios, nuestro Salvador Y el once dice Porque la gracia salvadora de Dios Se ha manifestado a todos los hombres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 Dice, si estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. ¿Para quién es esta palabra? Es para ti para mí. Y sigo con Tito, capítulo 3, del 1 al 8. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades que obedezcan que estén dispuestos para toda buena obra que no hablen mal de nadie que no sean contenciosos sino amables demostrando toda consideración para lo, todos los hombres dice todos los hombres, no los que me convienen todos los hombres, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres viviendo en malicia y en envidia éramos aborcibles odiándonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios Salvador Y su amor por los hombres Él nos salvó No por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho Sino según su misericordia Por medio del lavamiento de la regeneración Y de la renovación Del Espíritu Santo Que Él derramó Sobre nosotros abundantemente Por medio de Jesucristo Nuestro Salvador Esto predica solo Para que justificados por su gracia Seamos hechos herederos Conforme a la esperanza De la vida eterna fieles esta palabra Acerca de estas cosas Quiero que hables con firmeza Para que los que han creído en Dios ¿Tú has creído en Dios? Yo he creído en Dios Para los que han creído en Dios Procuren ocuparse de buenas obras Estas cosas son buenas Y útiles a los hombres ¿Para quién es esta palabra? ¿Sabes que Si hubiera aquí personas que que, que que no han creído en el Señor, que no han recibido a Jesús como si, esta palabra no es para ellos. Esta palabra es para nosotros, los que hemos creído. Y me voy a primera de Pedro, 4. Primera de Pedro, 4, del 7 al 11. Escucha tenemos que ser entendidos en los tiempos son los tiempos finales y no por la película 2 -2, de 2012 que se acaba de estrenar, no, no, no, son los tiempos finales porque las cosas se están acercando la gracia de Dios está cada vez más grande así como se ha multiplicado la maldad la gracia de Dios está sobreabundando en estos tiempos y el poder del Espíritu está descendiendo sobre este mundo sobre México y sobre Guadalajara y sobre cada uno de nosotros y Dios quiere que nos levantemos como santos suyos, como hijos suyos, como reyes y sacerdotes y no estar ahí aplastados, o sea, no haciendo nada, qué estamos haciendo con la sangre de Jesús, qué estamos haciendo con el, con el Hijo, qué estamos haciendo con la familia qué estamos haciendo con nuestros dones. Dice 1 de Pedro 4, de 7 al 11, el fin de todas las cosas se ha acercado. Sed, pues, prudentes y sobrios en la oración, sobre todo tener entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. ¿Qué ha recibido de Dios? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Los estás poniendo al servicio de los demás? ¿O lo tienes ahí bien guardado? Porque es mío y no quiero que se me pierda. ¿Qué van a decir? No. ¿Qué estás haciendo con ese don? cada uno ponga al servicio de los demás el don, que, el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si alguien habla hable conforme a las palabras de Dios si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos amén oh créemelo yo quiero que hoy te lleves esas palabras ¿sabes qué? yo no sé si Dios te está regañando o Dios te está hablando o, o, o, o, o como leía yo adelante o sea no, no estás tomando en cuenta esta palabra o dices no eso no es para mí o sea ¿sabes que es para todos los que hemos creído en Jesús y yo quiero que te lleves hoy esta palabra porque todos tenemos que rendir cuentas y si tú vives en un estado de rendición de cuentas tu vida va a cambiar tu vida va a ser distinta Vas a tener los mismos problemas y las mismas broncas, no se van a ir. Sí, pero como las enfrentes, como las ataques y como las resuelvas, van a ser distintos, Porque tienes, estás en un estado de completa rendición. Y cuando estás en un estado de completa rendición, no puedes dar mordida. No puedes dar una lana por debajo del agua. Porque tenemos a nuestro Dios Viendo cada pensamiento Cada intención del corazón Cómo estás haciendo las cosas Cómo estás haciendo las cosas ¿Sabes qué? Esto es para que te entre un temor Pero no temor de, de miedo Sino un temor reverente delante de tu Dios Que hizo todo por ti y al tener un temor reverente delante de él, te lleva y te impulsa a vivir en un estado de rendir cuentas y eso cambia tu vida quiero terminar con, con Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, ni ningún fue hallado para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Y el mal entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y yo podría utilizar este, este versículo para decirte, ¿sabes qué? Témele. No, mejor apasionate por Jesús mejor apasionate por, por tener una intimidad con el Espíritu Santo mejor apasionate y ordena tus caminos no recuerdo en qué versículo dice que tu palabra ordena mis caminos dice es lámpara a mis pies y este llamado es para ti que has creído en Cristo Jesús Dios hoy te está diciendo no puedes seguir viviendo la vida que tienes hasta hoy Tal vez no estás metido y borracheras todo, todo aquello que leímos Pero tal vez has estado cediendo al mundo Y en la escala de importancia Las cosas de Dios las tienes muy abajo Lo que Dios te está diciendo hoy es Sabes que necesitas un cambio en ti Porque yo exijo como rey de mi reino Que tú vivas una vida así Yo quiero que hoy El pensamiento que queda en ti es Rendición de cuentas ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mis dones? ¿Qué estoy haciendo para mi prójimo? ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo en el ministerio? ¿Qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, qué estoy haciendo? Dios, ¿estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga o te acomodo a mis prioridades o te acomodo a mis pensamientos? Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, por el de tu Espíritu Santo, Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que cada uno de nosotros nos traiga, Señor. Un sentido de urgencia De rendirte cuentas De que no tengas que venir tú Señor A pedirnos cuentas sino nosotros darte cuentas a ti Señor Porque eso quiere decir Que vamos un paso más adelante Señor en, esta, en este día Tú nos has confrontado Señor Con tu palabra Señor en el nombre de Jesús Yo te pido que tú tomes estas palabras Señor y las hagas en nosotros, vida, vida y no muerte Señor, Padre porque necesitamos, necesitamos rendirte cuentas a ti Señor, de cada segundo de nuestra vida, Señor en esta hora en el nombre de Jesús, rompemos todo compromiso que tengamos con el mundo, Todo compromiso que hayamos hecho consciente o inconscientemente en el nombre de Jesús nosotros lo rompemos y queremos andar en tu luz y en tu verdad Señor. Señor en la adoración cantábamos perdónanos Señor, perdónanos nuestra tierra, perdónanos Señor y luego nos humillamos y delante de ti dijimos santo, santo, santo Señor, oh Padre tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Señor, y la santidad no es algo que tú se da, sí, Señor, sino requiere de nosotros, Señor, un trabajo de nosotros. Señor, pone en nosotros el querer y el hacer, Señor. Cada uno de nosotros, no importa los años que tengamos en Cristo, cada uno tenemos que tener como base, como común denominador, rendir cuentas delante de ti, Señor, con temor y temblor. Señor en esta hora En el nombre de Jesús Soltamos la palabra y, y en el nombre de Jesús yo te pido Que te la lleves a tu casa Y que esta palabra no termine aquí en, en, en, este, en esta conferencia Sino esta palabra En tu casa En tus tiempos con el Señor En tus tiempos a solas La medites Y digas Señor He aquí tu siervo ¿Qué quieres que yo haga Señor? ¿Qué quieres que yo?